Her、radio Show. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal. Bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente también estamos transmitiendo en estos momentos a través de avanzadametallica.net y de h o n k r o c k c o m ambas con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas a otra edición más, otra noche, otra cita que tenemos aquí. En metalpr.com, en Heavy Metal Bunker Radio Show, donde tendremos 120 minutos para compartir eso que tanto nos apasiona y hace mover nuestros corazones, que le llamamos metal pesado. Así que bienvenidos, gracias por la sintonía, gracias a la gente que me ha escrito a mi Messenger, que me ha escrito a mi WhatsApp, o a la página、eh, de Facebook de Heavy Metal Bunker Entertainment. Eh, dándonos su feedback ¿verdad? y sus、eh, impresiones sobre el programa.、Eh, como ustedes saben, pues, todas las semanas venimos con un programa diferente. Hay días que vengo con la vena trachosa y ponemos mucho trash. A otro día venimos con la vena del Doom. A veces venimos con clásicos. Así que dependiendo del de,、eh, estado de ánimo de este, su、eh, servidor. Pues comenzamos a compartir eso que tanto nos gusta. Así que hoy tenemos un programazo, como todos los domingos,、eh, donde vamos a estar escuchando muchas cosas. Y hoy la avena es media clasicona. Hoy estoy como que de escuchar algunos clásicos. Así que estaremos、eh, compartiendo con ustedes algunos clásicos del heavy metal. También vamos a estar compartiendo algunas cosas nuevas que acabaron de salir al mercado. También vamos a tener eh, bandas, eh, temas de bandas de la nueva generación, de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, discos que acaban de salir en el 2021 de bandas que suenan súper, súper bien. Así que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que hoy tenemos de todo, tenemos cumpleañeros también. Así que hoy tenemos muchas cosas para disfrutar durante la noche de hoy. Recuerde que todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, comenzamos aquí en metalpr.com Heavy Metal Bunker Radio Show. Como les dije ahorita, también transmitimos simultáneamente con avanzadametálica.net y con hotrock.com,、eh, simultáneamente a las 7 de la noche los domingos. Pero. Hay un grupo de emisoras que se han afiliado con nosotros y se dedican a retransmitir este programa durante la semana,、eh, desde diferentes emisoras, diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Dentro de esas emisoras tenemos a c c e s a r Radio Rock desde Bolivia, al túnel.co desde Colombia, a salto mataradiorock.com desde España.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 Así que todas estas emisoras hermanas se han afiliado con nosotros para distribuir y predicar la palabra del metal pesado de Heavy Metal Bunker Radio Show durante toda la semana. Si usted quiere saber qué día, desde qué emisora y a qué hora se retransmite este programa, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Y ahí busca el área de Radio Show y aparece todo el calendario de cuál emisora estará retransmitiendo, qué día y qué hora y desde qué dirección. Así que entre a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com y ahí tendrá no solamente la información del Radio Show, también vamos a tener la información. De lo que es el Heavy Metal Bunker Review.、Eh, y lo último que tenemos, que es nuestro Dark Neruda Podcast, que se、eh, publica a través de Spotify. Y ya nuestro primer episodio está arriba. Así que simplemente entre a Spotify, busque Dark Neruda Podcast, y ahí podrá escuchar nuestro primer episodio inaugural. Donde estamos entrevistando a nuestro hermano El Lechón Atómico, que nos habla sobre、eh, la fundación, el desarrollo de lo que es Heavy Metal Mansion. Hablamos un poco de lo que es la lechonera y de lo que es los hijos de la caña y su nueva transformación. Así que todo eso lo tenemos en d a r k n e r u d a Podcast, en Spotify. Simplemente entre y dele follow, ¿ok? Bien, mi gente, pero nada, vámonos con lo que nos corresponde la noche de hoy, que es escuchar metal pesado. Y ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Nuestro despegue de la noche lo hicimos con nada más y nada menos que con la banda española Ángeles del Infierno. En 1985, Ángeles del Infierno lanzan un álbum de nombre Diabólica. De ese álbum estábamos escuchando un tema que me gusta bastante, que se llama Prisionero. Un bandón con unos discos espectaculares y con un cantante que simple y sencillamente es magistral. Así que ahí teníamos ángeles del infierno. Comenzamos con castellano en la noche de hoy. Así que comenzamos con el pie derecho. Bien, pero vámonos. Vámonos con más música y nos vamos a ir clasicón. Ya les advertí que hoy tengo ganas de escuchar cositas clásicas. Y nos vamos a ir con una banda californiana que en el 1985 lanzaron un álbum de nombre Legion of Death. El tema que vamos a escuchar es Warrior of Metal y la banda Tyrant.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 Con nuestra cita semanal en Heavy Metal Bunker Radio Show, compartiendo eso que nos apasiona tanto que le llamamos Heavy Metal. Así que ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y lo comenzamos con la banda Ángeles del Infierno. De su álbum Diabólica de 1985, el tema que estuvimos escuchando era Prisionero. Un temazo que me gusta mucho. De hecho, ese álbum es uno de mis favoritos de Ángeles del Infierno. Una banda pionera en lo que era el heavy metal en castellano, allá en la madre patria e s p a ñ a Y、eh, una banda clásica, clásica, clásica.、Eh, con un cantante, Mr. i s t e Gallardo, que tenía un vozarrón que simple y sencillamente había que decirle usted y tenga. Así que ahí recordando, ángeles del infierno que todavía están activos por ahí. Todavía están activos por ahí, un poquito apagados, pues ya no son exactamente como eran ¿verdad? en sus mejores tiempos, pero siguen estando vivos por ahí. Bien, en nuestra primera intervención, pues nos fuimos con una banda eh, clásica. Eh, esta banda es de Pasadena, California y se llama Tyrant. Tyrant en el 1985 lanza un álbum que se llama Legion of Death. De ese álbum, que dicho sea de paso, fue su álbum debut, fue su primer disco que lanzaron. De ese disco estábamos escuchando el tema Warriors of Metal. Tyrant、eh, comienza bien temprano,、eh, no en los 80, realmente comienzan en 1978. Pero no es hasta el 1985 que logran grabar su primer disco, que es este Legion of Death.、Eh, ellos grabaron tres álbumes y después, pues, la banda como que desapareció. Y en el 2020 se reforman y lanzan un disco de nombre Hereafter.、Eh, este disco tomó un giro bastante diferente. A lo que estaban acostumbrados a tocar, que era este heavy metal tradicional. Pero este álbum del 2020、eh, fue un disco más doom que realmente heavy metal tradicional. Y esto ocurre、eh, por una eh, razón eh, muy lógica. Y es que en esta nueva transformación de Tyrant、eh, fue incluido como su nuevo cantante a nada más y nada menos que Mr. Robert l o w Robert Lowe, que fue canta el cantante de Candlemask y también fue cantante de Solitude h o w Turners. Así que,、eh, definitivamente, con esa voz ¿verdad? Y, y con ese、eh, pedigree que traía Mr. Robert Lowe, pues Tyrant comenzó a dar un giro hacia lo que era el Doom Metal, que es un muy buen disco. Dicho sea de paso, si usted es amante del Doom y no ha escuchado este recién álbum del 2020 de Tyrant, Es altamente recomendable.、Eh, lo otro que estábamos escuchando, además de Tyrant, p、pues、u es esta e s banda、eh, newyorkina que se llama Riot. Bueno, en realidad ahora lo llaman Riot V, pero、eh, en su momento pues, se llamaban Riot solamente. Y Riot en 1981 lanzan un álbum de nombre Fire Down Below. Y de ese álbum, pues estábamos escuchando precisamente el tema: Fire Down Below. Así que ahí teníamos un poco de、a、Riot, que también es una banda clásica y que dentro de su catálogo tiene discos espectaculares. Así que ahí teníamos nuestra primera intervención. Vámonos con más música, mi gente, pero nos vamos a ir ahora con un cumpleañero. Nos vamos a ir con. El aniversario de un álbum que quizás es uno de los álbumes más importantes en la carrera de una de las bandas más grandes en la historia del heavy metal. Estamos hablando de un álbum que esta semana estuvo cumpliendo 40 a n i v e r s a r i o En 1981, una banda que se estaba dando a conocer en Inglaterra y que era parte The New Wave of British Heavy Metal lanza su segundo álbum que se convierte como en el, en el punto de partida de lo que eventualmente sería una carrera extremadamente exitosa. Estamos hablando de la banda Iron Maiden que en 1981 lanza su álbum Killers. Y de ese álbum, Killers, vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, y esto es Pulgatory. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues en esta intervención, pues no es nada más y nada menos que a Iron Maiden. Iron Maiden en el 1981 lanzan su segundo álbum de nombre Killers, un álbum espectacular. Y aunque ya en 1980 Iron Maiden había lanzado su álbum debut, que llevaba por nombre precisamente Iron Maiden, ya había comenzado a darse a conocer fuertemente en lo que era la industria de ese momento en Inglaterra.、Eh, sin embargo. Cuando lanzan este álbum, que es un álbum simple y sencillamente espectacular, pues es cuando Iron Maiden realmente levanta vuelo y trasciende de lo que se conocía como el movimiento de New Wave of British Heavy Metal. De ahí en adelante, la historia de Iron Maiden、pues、fue otra cosa. Claro que después del Killers hubo un cambio de cantante. En este disco, pues como todos saben, estaba Paul Diano como cantante principal de la banda. Y ya después del Killers, pues、eh, se hace un cambio de cantante donde entra、eh, Bruce Dickinson, que le da una dimensión diferente y no solamente、eh, hay un cambio. En términos vocales, sino que hay un cambio también en el sonido de la banda, en la estructura, en, en la línea que corría.、Eh, cambio positivo, claro está, ¿no?、Eh, mucho más madura la banda, ¿verdad? Mucho más、eh, trabajaba. Pero lo que hace especial que estos primeros dos discos de Iron Maiden es precisamente que es el Iron Maiden crudo. Ese sonido de guitarras cruda, eso es lo que era la raíz y la base de lo que era Iron Maiden de manera cruda. Y eso hace que esos dos discos sean espectaculares. Porque todo lo que vino después, todos sabemos que hoy día podemos,、eh, sin miedo a equivocarme, decir que Iron Maiden, si no es、eh, la banda de heavy metal más exitosa que ha habido en la historia, pues es una de ellas. Eh, al día de hoy, Iron Maiden ha trascendido generaciones en términos de su fanaticada、eh, y se han convertido en un icono de lo que se conoce como el heavy metal. Sin embargo, todo ese éxito y toda esa historia tuvo una raíz y esas raíces fueron、eh, tanto el disco Iron Maiden, pero sobre todo el álbum Killers. Y esta semana, pues ese álbum estuvo cumpliendo 40 años, 40 aniversario, donde el mundo fue testigo del lanzamiento de uno de los mejores álbumes que ha hecho Iron Maiden en toda su historia. Así que, feliz cumpleaños a Killers y enhorabuena para Iron Maiden. Eso que estábamos escuchando era Pulgatory, uno de mis temas favoritos de ese álbum. Después nos fuimos con otra banda que también fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. En aquel entonces se conocían como Son of a Bitch y después le cambiaron el nombre a Saxon. Saxon en 1984 lanza un álbum de nombre Crusader y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Crusader. De un extraordinario álbum de una banda legendaria y clásica como lo es Saxon. Bien, y ya que estamos hablando、eh, de Saxon, pues su cantante eh, Beef eh, estaba involucrado en, en este proyecto que、eh, lleva por nombre、uh, Metal Reels. Este proyecto realmente es como que un escogido de músicos de diferentes bandas,、eh, donde él eh, eh, figura como su cantante, pero también incluyen a Eric Peterson,、eh, guitarrista de Testament, a Cecilia Napo, que es bajista de la banda Black Mamba, al baterista de s a b a t o n Heinz、eh, Vandal. Y a JJ French,、eh, guitarrista o ex guitarrista de Twisted Sister. Este proyecto,、eh, como les dije, lleva、eh, por nombre、eh, Metal Reels. Y lanzaron recientemente un tema、eh, que quise compartir con ustedes que se llama Spin the Wheel. Así que vamos a escuchar a Metal Reels y su nuevo tema, Spin the Wheel.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 Eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que Beef, cantante de Saxony Compañía, en un proyecto, un junte de estos que,、eh, se, dan, que se dieron en el lockdown.、Eh, y el, ellos grabaron un tema que, de hecho, el, grabaron el video también y lo lanzaron por YouTube. Este proyecto se llama Metal Reel y el tema que estábamos escuchando era Spin the Wheel. Un junte ahí del baterista de s a b a t o n con el guitarrista de Testament y JJ French de Twisted Sister, la bajista de Black Mamba. Un junte ahí medio extraño, pero no se escucha nada mal, se,、eh, se escucha bastante bien. Así que eso era Spindlewheel. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda alemana Running Wild. Running Wild en 1988 lanza un tronco de álbum brutal de nombre Port Royal. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Conquistadores. Un temazo de Running Wild, que también es una banda legendaria y una banda clásica,、eh, pionera en el heavy metal de Alemania. Bien, gente,、eh, la banda、eh, de trash metal de Reinos Unidos, Ivan,、eh, recientemente, y ya lo habíamos comentado aquí,、eh, firma con、eh, la casa disquera Napalm Records. Y esto es una banda pues, que nace en, en el 1999,、eh, pero no es hasta el 2004 que lanzan su primer EP. Y han lanzado cuatro álbumes muy, muy buenos, de un trash tradicional, fuerte, agresivo, muy bueno. Pues en el 2020 logran firmar con Napa Record y ya、eh, anunciaron lo que será su、eh, próximo álbum que está en agenda para salir el próximo 30 de abril. Evil e、eh, anuncia que su próximo álbum llevará como nombre Hell Unleash. Y precisamente lanzaron ya un single con un video que está rodando por ahí por YouTube、eh, del tema precisamente Hell Unleash. Así que、eh, vamos a compartir con ustedes lo más reciente de la banda Trash Evil y su tema Hell Unleash.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 Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com y simultáneamente transmitimos también a través de Avanzadametallica.net y de Houndrock.com con bases en República Dominicana. Recuerden que este programa se retransmite a través de varias otras emisoras hermanas por todo Latinoamérica y España. Ellos estarán retransmitiendo este programa、eh, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes direcciones. Si usted quiere saber、eh, cuál es la dirección, el día y la hora en que van a transmitir, Simplemente entre a nuestra página Heavy Metal Bunker.com, busca donde dice Radio Show y ahí tenemos posteado toda la agenda, todo el schedule de lo que es、eh, las direcciones, los días y las horas en que será retransmitido este programa en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Así que un saludo a toda esa gente de Latinoamérica que nos estará escuchando. Durante la semana y a la gente de España que también nos transmite a través de Asaltomataradiorock.com.、Eh, así que un saludo a todos y a todas los que nos escuchan. Bien,、um, eso que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la banda t h e trash de Reinos Unidos, e b i e Que anunció que para el 30 de abril del 2021 estará lanzando su nuevo álbum de nombre Hell Unleashed、eh, bajo el sello de Napam Record. Así que、eh, enhorabuena porque siempre me ha parecido que esta banda es increíblemente buena y que hace un trash metal tradicional, pero de fuerza y mucha. agresividad Y me gustan bastante. Así que e n h o r a b u e n o por ello. Les deseamos mucho éxito y ansioso de que salga ese nuevo álbum.、Eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que Metal Church. Metal Church estábamos escuchando el tema Watch the Children Pray. Pero esta versión de Watch the Children Pray es la versión del álbum A Light in the Dark. Del 2006, bajo la voz de Ronnie Monroe, quien t u v o con Metal Church varios años y grabó varios discos. Y que, en mi opinión personal, y sé que mucha gente va a diferir de mí, pero no hay ningún problema, es para mí el mejor cantante que ha tenido Metal Church. Lo siento mucho por David Wayne, que fue un extraordinario cantante, y por Mike Howe. Pero de los tres cantantes que ha pasado por Metal Church, en mi opinión y para mi gusto personal, el mejor cantante que ha pasado por Metal Church ha sido Ronnie Monroe.、Eh, los tres son buenísimos. Metal Church ha tenido la suerte de siempre tener extraordinarios cantantes. Pero si me dan a escoger uno de los tres, pues me voy con Ronnie Monroe. Así que ahí teníamos. d El álbum A Light in the Dark del 2006, bajo la voz de Ronnie Monroe, el tema Watch the Children Pray. Bien, vámonos ahora con algo de la nueva generación. Vámonos con unas bandas que salieron nuevas con álbumes nuevos en el 2021.、Eh, Aquellos que nos sintonizan, pues sabrán que a finales del 2020 hice un programa que era、eh, los mejores álbumes que yo entendía que de la nueva generación que salieron en el 2020. Y en aquel momento, pues estuve diciendo que era muy complicado porque、eh, yo había tenido acceso a sobre 50 álbumes nuevos de bandas de la nueva generación、eh, solamente en el 2020. En lo que va de año, que lo que llevamos es un mes、eh, nada más, ya han salido sobre ocho álbumes nuevos de bandas de la nueva generación. Estamos hablando de álbumes que suenan súper bien. Hay que admitir que hay algunas bandas que todavía le f a l t a hay algunas bandas que todavía no están sonando como deberían sonar. Estoy hablando de bandas cuyos discos suenan espectacularmente brutal. Eh, con buenas producciones,、eh, buenas ejecuciones, excelente sonido.、Eh, ya hay como 7 u 8, y lo que llevamos es solamente un mes del 2021. Y una de estas bandas, pues es la banda alemana Black and Dem. Black and Dem es una banda que precisamente se formó el año pasado, en el 2020. Y ya en el 2021 lanzan su primer álbum de nombre Heavenly Creatures, una banda s u p e r brutal de heavy metal tradicional, pero ahí en la frontera con lo que es el power metal.、Eh, pero son una banda joven de la nueva generación. Así que vamos a escuchar a Black and Them de su álbum Heavenly Creatures: Liquid Suicide.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 Heavy Metal Manch. Vive lo mejor del rock con h o u Rock. Música, programas,、e、entrevistas y más. Visita h o u r o c k c o m h o u Rock Radio es para ti. Seguro que sí, que estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.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 De Heavy Metal Bunker Entertainment está al aire y es heavymetalbunker.com. Ahí usted podrá tener toda la información que usted necesite sobre lo que tiene que ver con los programas de radio, tanto de Heavy Metal Bunker Radio Show como de AC Loud,、eh, programa que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. A través de AZ Rack Radio.com con bases en San Juan, Puerto Rico, donde tenemos 60 minutos para compartir lo mejor del hard rock y del heavy metal a través de AZ Rack.、Eh, también hay información allí sobre lo que es Heavy Metal Bunker Review, que es nuestro canal de YouTube donde、eh, periódicamente hacemos nuestros、eh, reviews. Eh, aunque estamos un poco d e t e n i d o porque los conciertos están detenidos, ya mismo vamos a comenzar a hacer review de discos y otras cosas、eh, hasta que comiencen los conciertos. Y también tenemos lo que es el Dark Neruda Podcast, que ya、eh, hicimos la publicación de nuestro primer episodio a través de Spotify. Así que、eh, todos aquellos、eh, que tienen Spotify pueden buscarnos por Dark Neruda Spotify. Y, eh, perdón, Dark Neruda's Podcast, y en Spotify nos encuentra y podrá escuchar nuestra,、eh, nuestro episodio. Así que、eh, estén bienvenidos a entrar a nuestra página Heavy Metal Bunker.com y ahí va a tener información de todos los proyectos que estamos haciendo.、Eh, también va a tener acceso a las diferentes emisoras que de alguna manera se han afiliado con nosotros. Ahí va a poder conocerlas y va a poder tener、eh, acceso a ella a través de nuestra página. Bien, así que vamos, vamos a lo que nos toca aquí. Y estábamos escuchando,、eh, escuchamos dos bandas de la nueva generación.、Eh, escuchamos dos bandas que son de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Y、eh, la primera banda que estuvimos escuchando、eh, lleva por nombre Black and Them. Black and Them es una banda alemana que se formó el año pasado y ya este año lanzaron su primer álbum, Heavenly Creatures.、Eh, y Estábamos escuchando el tema Liquid Suicide. Una banda de heavy metal tradicional con cierto sabor a power metal、eh, que suena n súper, súper bien. La otra banda que estábamos escuchando también es una banda alemana. Y que se forma en el 2019. Y en el 2021 lanzan un álbum.、Eh, lo que sería su primer álbum. Y esta banda lleva por nombre Generation Steel. Generation Steel, como les digo, es de Alemania. Y se forma en el 2019. En el 2021 lanzan su álbum debut. Que lleva como nombre The Eagle Will Rise.、Eh, de ese álbum, pues estábamos escuchando precisamente. El tema The Eagle Will Rise, un bandón、eh, un poco más tradicional que Black and Them, este, pero que suenan súper, súper bien. Así que e s t o s son dos de las bandas de la nueva generación del New Wave of Traditional Heavy Metal que ya lanzaron álbumes en el 2021 y son parte de estas bandas. Que cargarán con la antorcha y la batuta del heavy metal en el futuro, cuando ya nuestros iconos y nuestras bandas clásicas no estén. Es por eso que tenemos que abrir nuestros oídos y tenemos que darle paso a estas bandas de la nueva generación, porque si no le damos paso a ellos, cuando nuestras bandas icónicas clásicas desaparezcan, estaremos escuchando música de cementerio. Eh, Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, Motorhead, todas esas bandas fueron en un momento dado bandas de la nueva generación, pero fueron de su generación. Ahora tenemos otra generación y tenemos otro grupo de bandas que está tratando de,、eh, de alguna manera mantener viva la llama del heavy metal tradicional. Con muchas complicaciones, porque ya la industria de la música no es como era en aquellas épocas, los sellos disqueros no funcionan como funcionaban antes, las bandas tienen que ser mucho、eh, más autosuficientes ahora, con muchas complicaciones, y aunque hay mucha más tecnología que nos facilita el proceso, la cuestión monetaria,、eh, los royalty. Eh, los streaming, la piratería, pues son un obstáculo muy, muy complicado para estas bandas de la nueva generación y más ahora con estos l o c k d o w n donde ni las bandas clásicas están dando conciertos, pues se le hace más difícil. Entonces, yo creo que nos corresponde a nosotros, los fanáticos del heavy metal, darle oportunidad a estas bandas, abrirle las puertas, abrir nuestros oídos y apoyar estas bandas de la nueva generación si es que queremos. Que haya heavy metal dentro de 20 y 30 años、eh, hacia adelante. Así que ahí teníamos dos bandas de la nueva generación. Bien,、eh, las últimas semanas he estado compartiendo con ustedes、eh, trash metal de la China, de allá del otro lado del globo.、Eh, y esta semana les traigo otra banda de la China. Esta vez quiero compartir con ustedes、eh, esta banda que lleva como nombre Two More Boy. Two More Boy es una banda de Beijing, China. Y esta banda、eh, se forma en el 2014. No es hasta el 2016 que lanzan su primer álbum, su álbum debut. Y en el 2018 lanzan su segundo álbum de nombre Condemn e d to Extinction. 私は2つの部屋からのアイデアを見つけたのは、2つの部屋からのアイデアで e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 Que es una banda de Beijing, China, y que en el 2018 lanzaron un álbum de nombre Condemn e d to Extinction. Y de ese álbum, pues estábamos escuchando el tema Cycle of Human Violence. Otra de las bandas de trash de la China que、eh, suenan duro, duro, duro, y que de alguna manera representan lo que es Esa esa, esa escena del trash. Allá en el otro lado del planeta. Así que eso era lo que teníamos con t u m o r r Boy. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era Creator. De su álbum Enemy of God del 2005, estábamos escuchando precisamente el tema Enemy of God. Creator, una de las grandes bandas de l trash alemán, parte del Teutonic Four. Eh, clásica y legendaria. Así que eso era Creator.、Eh, vámonos entonces con algo nuevo. Ya、eh, hace un par de semanas habíamos、eh, compartido con ustedes un single de la banda Angelus a p a t r i d a que、eh, iba a lanzar pues, su nuevo álbum ahora en el 2021. Pues efectivamente. Ya el álbum salió, está、eh, todavía calientito, saliendo del horno. Y、eh, Angelus Apátrida, pues、eh, acaban de lanzar su álbum que lleva por nombre, precisamente el nombre de la banda, Angelus Apátrida. Y de ese álbum quiero compartir con ustedes un tema que dice Childhood End. Lo encuentras aquí. AC Loud. Con Dark Neruda. e s d e Spring, Texas. d o s los jueves a, a las 10 de la noche. Escuchas clásicos del G-Mineral. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e t a l e s p a ñ o l Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. Yes, yes, yes, mucho fuego, mucha candela era lo que había en esta intervención con estos temas que acabamos de compartir. Así que estábamos escuchando lo más reciente de la banda española de trash metal Angelusa Patrida.、Eh, Su nuevo álbum que lleva por nombre precisamente Angelusa Patrida. Y el tema que estábamos escuchando es Childhood End. Eh, te, ya tengo la oportunidad de poder escuchar el álbum en su totalidad un par de veces y realmente es un muy, muy buen álbum.、Eh, un álbum con mucha、eh, fuerza, mucha energía, mucha agresividad. Pero lo que me gustó mucho de este álbum es que es bastante variado.、Eh, no es de estos álbumes de trash que todas las canciones parecen igual, no. Hay canciones un poco más lentas, hay canciones un poco más rápidas, hay canciones un poco más agresivas, algunas hasta un poco melódicas.、Eh, unos riffs extraordinarios、eh, que estos muchachos incluyeron en muchos de estos temas. Me gustó, me gustó bastante este disco, así que enhorabuena por Angelusa p á t r i d a Altamente recomendado este disco. Lo próximo que estábamos escuchando. Es、eh, la banda de Atlanta, Georgia, también de trash metal, que lleva por nombre Paladin. Paladin es una banda que se forma en el 2015 y no es hasta el 2019 que logran grabar su primer álbum, que dicho sea de paso, es su único álbum de larga duración. En el 2019, después de este álbum que lleva por nombre Ascension. Grabaron un EP、eh, de nombre Anamesis y、eh, de este álbum Ascension del 2019 estábamos compartiendo el tema Awakening. Una muy, muy buena banda de lo que es la nueva generación del trash.、Eh, hacen un extraordinario trash con cierto sabor un poco moderno. Pero sigue、eh, teniendo estas bases tradicionales del trash clásico. Así que me gusta mucho Paladin. Vamos a ver si en el 2021 nos、eh, traen algo nuevo.、Eh, enhorabuena por Paladin. Bien, mi gente. No me queda tiempo para más. Mis 120 minutos、eh, para compartir con ustedes、pues、ya se me están agotando. Pero. Recuerde que el próximo domingo, a la misma hora, estaremos aquí en Heavy Metal Mansion, metalpr.com, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, o a la hora、eh, que sea retransmitido por alguna de nuestras、eh, emisoras hermanas en Latinoamérica o España. Así que yo me despido.、Eh, les deseo que tengan una extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante, pero que beban más. Y no se olviden que la pandemia no ha terminado. Tenemos que seguir con mucha precaución, mucha cautela. Protéjase usted y proteja a su familia. Yo los voy dejando hasta la próxima semana. Que tengan un, una buena.、Eh, Semana, y、eh, nos veremos en el próximo capítulo de Heavy Metal Bunker Radio Show. Hasta la vista, baby.